que ahora cuando te caes dice me calles, me caes no es eureka que que me... es no no no que no si lo de eureka no es newton es arquímedes lo que debió decir es newton y dice oye que me ha dado <risa> <risa> y, y eureka debe decirlo arquímedes porque dijo oye que floto sí. <risa> <risa> y esto lo ha dicho Ana María Vázquez profesora historiadora Ana ¿qué tal? buenas noches aquí de cachondeo entre la manzana y el flotado bueno pero qué historia esa eh, que la hemos eh, contado mucho que la tenemos eh, asimilada en nuestra cultura pero que parece que no ocurrió ¿no? que sí que, que, sí, que, sí, que, sí, que ah, sí que es que verdad que sí, que sí que sí como la vida misma que es que resulta que eh, pero no es una leyenda estabas no, no. es estaba, que ese es el tema el enigma estabas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 y cuando fue a mirar el experimento que o sea, estaba haciendo... se le un y un cochino. Exactamente, no lo quería decir. <ríe> claro. perdió. Porque para que te crezcamos en algo, hace falta un tiempo de despistado, de ¿eh? No, hombre, por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez en las duchas que no te das cuenta y de repente dices, y eso negro que hay por ahí, que sí. le pasas como loco con la con la lejía y se va a la porra, ¿no? Pero fijaros qué curioso que además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 Hombre, un día, después de tres meses, claro, que se te ha olvidado, ¿no? <risa> Hombre, se ha olvidado <risa> unas cuantas veces. Un cuarto... <risa> <risa> Pero fijaros que es curioso, que parece que, se, que se, ahora no se os ocurra comeros un yogur pensando que os estoy tomando pelicina. No, no, que no, para bueno, cualquier claro. cosa. Se va rápidamente al hospital. Claro que... Y no se os ocurra tomar un yogur como...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 por un medicamento para la hipertensión y para la angina de pecho. Ah, eso, es que yo pensé que era para el corazón, que es la angina claro. de pecho. Claro, y de repente dijeron, joli qué contento está el abuelito.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 el qué? No, sí, Eureka, lo Eureka Eureka es, Eureka es lo encontré, Eureka es lo encontré. Ah, ah, ah, me he Por, pues una coña. Claro. claro. No, no, es una de, coña de que tiene... No, simplemente que vale, no, pero... simplemente es que se te enciende la lucecilla claro. y aprovechas Esto lo he descubierto de coña. Pues Hombre, yo os son, puedo ¿no? decir una, una cosa de coña que nunca me había pasado haciendo nata, estar batiendo la nata y de repente dije, se me ha cortado. Ay, ah, fue cuando, eh, cuando descubrí mantequilla. mantequilla.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 Ah, pues, para para para, para claro. pues con una Pues directamente ¿Tiene? con una bolsita Sí, tienen trajes que lo tienen ahí Claro, pero el mitad. follón del, del lavado de los dientes Habrá que preguntárselo al ministro Que oye, sí. ¿cómo te lavaban los dientes por casualidad? A Pedro Duque A Pedro Duque, porque claro es Lo pues del pis y el popo vale. Bueno, iba a decir chiclo, pero bueno, claro La gravedad también influye Pero ah. lo de beber agua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 ¿y no has a volar más que esa vez? nunca no, más en ah, en Yumbo. Vale, Yumbo. Vale. he volado desde Bimotores claro. a Melilla de esos que Exacto. vas frenando se, se, se acaba de venir de Balear no claro, por, sí, por eso y, y a Melilla y a Ceuta creo que se, Ceuta se va se puede ir en muchas cosas no pero hay línea de helicóptero Sí eh, he ido he cogido sí. eh. es fantástico ah, yo, el yo, viaje yo, yo en el helicóptero no, no he viajado, me encantaría yo el vuelo más difícil fue también en la isla de La Palma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 De, de ese viaje y de lo grande que es un yumbo sí, sí. pero enorme yo en jumbo anda no. que no entran cosas en y luego descargarlas a a yo, pero yo... el primer viaje que hice el primer viaje en avión 11 horas de avión Qué mi primer viaje o sea mi arte de avión pues yo tenía dos años o sea que hace la tira de Madrid a Barcelona y iba bailando la raspa creo que me y me dijeron... gritaste eureka